Bienvenido, buen día Plinio, desde una Montevideo totalmente cubierta eh, en, esta, en esta jornada donde se supone que vamos a tener el desfile inaugural de carnaval, te cuento pero vamos a ver si se hace o no por la lluvia, no por los temas sanitarios ¿Cómo estás? Buen día Buen día Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario Bueno, y en, y en Brasil, eh, para empezar, estamos con Marcelo acá en el estudio hoy no nos podés ver porque... Estamos peleados con esta cámara de esta computadora, después le voy a dar unos martillazos, a ver <coughs> si se arregla. ¿Pero qué pasa en Brasil con el COVID? Sigue batiendo récords también, ¿no? Mira, aquí en Brasil eh, estamos a todo vapor en la pandemia de, del Omicron. Mm. Eh, no, no, no tenemos muchos datos, porque el Ministerio de la Salud fue, eh, digamos, hackeado, eso es lo que dicen, y estamos, por lo tanto, casi un mes sin la capacidad de compilar todos los datos que, que llegan al, al ministerio. Pero ya se sabe que, que, que la pandemia está muy fuerte y uno incluso lo, lo, lo constata de manera personal, porque la cantidad de gente que conozco que están con con, con, con COVID es digamos, la mayor desde el inicio de la pandemia. Uh -huh. Entonces, aquí, con toda seguridad, la pandemia está a todo vapor. La expectativa, Hernán, es que la alta continúe hasta el fin de, de enero uh -huh. y que en febrero empiece a bajar. O sea, todavía estamos aumentando las infecciones. Bien. Y a nivel de reducción de actividades... Eh, se, se da algo sabiendo que allá bueno están los distintos niveles, lo federal y lo estadual, Plinio. Pero ha habido modificaciones, eh, sabemos por ejemplo el carnaval de Río a nivel de calle, ¿no? No el del Zambódromo se ha suspendido, pero digo a nivel de actividades en general. Mira, aquí ya las principales capitales suspendieron el carnaval. de calle que llamamos, mm. pero todavía algunas insisten en hacer el carnaval, digamos, de cerrado, como por ejemplo dijiste, de Río, con el Sambódromo. Lo más probable es que ocurra la suspensión, digamos, neoliberal del carnaval, o sea, la gente no va porque se enferma. Eso es lo que está pasando, de hecho, aquí en Brasil. O sea, no hay ninguna... De, eh, decisión de, de hacer el aislamiento social, pero las empresas aéreas, muchas empresas, ya están con tanta gente contaminada que en la práctica tienen que cancelar vuelos, interrumpir la producción, porque de hecho la gente está enferma. Mm. Bien. Eh, tenemos otros temas, Marcelo, ¿verdad? Eh, Plenio, te saludo a la distancia y quería consultarte sobre este paro de empleados públicos que se realizó en las últimas horas contra esta medida del gobierno de Bolsonaro de aumentar el salario a la Policía Federal y que los empleados públicos, al parecer, no lo tomaron a bien, pararon y se movilizaron. Sí, Marcelo, buen día. Un gran gusto hablar contigo. Bueno, aquí Bolsonaro se creó un lío para él mismo, porque los trabajadores del, del servicio público están sin aumento salarial a años. Pero Bolsonaro, como tiene que tener la policía federal en la mano para proteger su fi, sus hijos eh, y su familia, le prometió a la policía un reajuste salarial. Bueno, esto más o menos detonó una campaña salarial del funcionalismo público. Entonces todas las otras categorías dijeron, bueno, si, si hay plata para los federales, nosotros también queremos. Y entonces eh, hay una, una mo, un estado de movilización para la huelga en los trabajadores que hacen la tributación, en el Banco Central, en todas las carreras más, digamos, eh, estratégicas del, del gobierno federal. Y esto es un lío grande que no sé cómo... Bolsonaro va a pagar. Lo, lo más probable es que él suspenda el pagamiento de los federales. Yo creo que esto es lo más probable, porque, por otro lado, si, si empieza a reajustar todos los salarios, va a incurrir en crimen fiscal, porque los neoliberales, como sabes, eh, para que no pueda, para que los gastos queden dentro de techos previamente establecidos. Uh -huh. eh, Plinio, Bien. teníamos otros temas dentro de la economía. Todo esto es muy importante también. Eh, a esto, a este panorama de los públicos que vos este, mencionabas, eh, se dan algunos indicadores, ¿no? Que estábamos revisando con Marcelo. el alto nivel de endeudamiento a nivel de las familias brasileñas como el, se da como el más alto de los últimos 11 años y datos de diciembre que marcan caída de producción y del empleo industrial Sin duda alguna primero decir a los oyentes de Radio Centenario que la cámara en el estudio fue restablecida <ríe> y que yo ahora me comunico viendo a Hernán y a Marcelo sí. pero Pero más aparte, la situación económica brasileña es bien, bien delicada. no La expectativa es el año pasado, en 21 Brasil creció más o menos 4.5% en el PIB. La expectativa es que este año el crecimiento quede, si todo va bien, entre medio y un punto del, PN, PN, eh, del PIB. Eh, Lo que quiere decir que, que la economía está estagnada. Bueno, esto condiciona todo el marco general de la economía. Entonces la gente está con mucha gente desempleada, no los salarios bajando en términos reales, la inflación a un nivel de 10% ¿eh? y una inestabilidad muy grande, porque ahora hay la inestabilidad que viene de Estados Unidos que empieza a aumentar la tasa de interés y hay la inestabilidad interna provocada en gran parte por las elecciones por no saber exactamente no qué va a ser Lula que será el probable ganador eh, de las elecciones entonces la situación económica aquí es de muy muy inestable dentro de un marco de estagnación. Uh -huh. Eh, por cierto que un Lula que se mostró eh, firme en ese camino, eh, Plinio, de eh, hacer una fórmula con Gerald Altman, ¿no? Hizo una, en una entrevista que dio ayer con varios eh, blogueros, varios medios de estos virtuales, dijo que está dispuesto a, a nuevamente a tomar ese camino del PT, que no, que no es inédito, como ya hemos repasado contigo, de llevar como compañero de fórmula a un representante de, de la política tradicional, podríamos decir, de Brasil, ¿no? Sí, la, la alianza con Geraldo Alckmin, que fue gobernador de São Paulo varias varias décadas, uh -huh. no es muy extraña porque, aunque no sea novedad el hecho de, del PT aliarse a la derecha, esto no es ninguna novedad, incluso a gente más a la derecha todavía que, que Alckmin, Es sí una novedad esta alianza con Alckmin, porque Alckmin era una especie de, de gran capo del PSDB, que es que era el partido rival histórico del PT. Entonces, es una alianza que causa, digamos, extrañeza en la base del partido. Pero Lula tiene una política muy clara, aunque ¿no? es una ambigüidad. ¿eh? Él hace un acuerdo con la Para los trabajadores. Y en la entrevista de ayer dejó muy claro que eh, que, que él no ve ningún problema en hacer una alianza con Geraldo Alquim. Uh -huh. Y la noticia de hoy es que el MST, el Movimiento de los Sin Tierras, también emitieron una nota diciendo que ellos tampoco ven ningún problema en una alianza con Alquim, porque uh -huh. hay que hacer todo para derrotar. a Bolsonaro, entonces yo la impresión que da es que esto ya está más o menos sacramentado ¿Y Alckmin ha hablado sobre esa posibilidad públicamente? No, Alckmin yo, yo creo que está muy animado con uh -huh. esto bueno, de ser vicepresidente y potencialmente presidente si Lula no cumple con todos los acuerdos con la burguesía ¿no? uh -huh. y ahí se repite la tragedia que fue poner a Temer como vice de Dilma. Claro. Eh, no, yo creo que está que, que Alckmin ya ya aceptó, mm. ya dio varias declaraciones que tiene diferencias, pero que tiene respeto, que nada impide que trabajen juntos. Entonces yo creo que esto ya está más o menos arreglado. Mm. El, otro punto, el otro sí. punto tiene que ver con algo internacional, que va más allá de, de Brasil, Plinio, que se ha conocido en estos días, que ha surgido... a partir de investigaciones periodísticas también desde Bolivia. Claro, con respecto a los viajes irregulares que la ex presidenta de facto Janine Áñez habría hecho a Brasil. ¿Qué se sabe de eso en Brasil, Plinio? Mira, Marcelo, esto no se notició en la gran prensa y yo mismo no, no estaba acompañando esto. ¿eh? Eh, entonces no, no tengo ninguna información a dar, pero sí durante el golpe de En Bolivia, el gobierno brasileño quedó muy, muy, digamos, entusiasmado y todo el apoyo que fue que fue pedido oficialmente le fue dado por Bolsonaro. No tengo ninguna información eh, más precisa sobre eso. Claro, lo que se, se está comenzando a manejar es eso de que se han conocido registros de vuelos eh, privados o reservados que hizo Janine Áñez, la presidenta golpista, y que Bolsonaro estaría reconociendo, sí que se reunió, como que ayudó también a, a ese proceso del golpe fascista en, en, en, en Bolivia, lo que no sería una gran sorpresa, por cierto, Plinio, ¿no? Ninguna sorpresa, ni en la relación del, del Estado brasileño con el Estado boliviano, que ni. siempre fue una relación de mucha prepotencia, ¿no? ni... En el apoyo de Bolsonaro a todas las cosas reaccionarias que uh -huh. ocurren en el mundo y principalmente aquí en América Latina, ninguna sorpresa, uh -huh. pero ahora hay que ver lo que hay de concreto en esto y lo que hay de legal en esto, uh -huh. de parte, digamos, del lado brasileño, porque del lado boliviano todo ya es de antemano ilegal. Bien. ¿Algo más que, no, que nos quede pendiente, que no lo tengamos previsto nosotros? que quieras decir en el cierre, Plinio? No, no, yo creo que lo principal mismo que está ocurriendo en Brasil es esta especie de rebelión de los trabajadores del gobierno federal. Yo uh -huh. creo que esta es la noticia más importante del momento, no es un hecho aislado. La verdad es que hay mucha insatisfacción en el medio de, de, de los trabajadores, porque el desempleo es enorme, la inflación es alta y los salarios están congelados hace mucho tiempo. Muy bien, bueno, un abrazo de esta Montevideo con calor, con humedad, con, con lluvia ahí ocasional y nos reencontramos a la próxima, Plinio. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario. Un abrazo, Marcelo, a todos los oyentes. Chao. Transmite Radio 36 Centenario